q u e queríamos comunicarnos con nuestro、eh, compita ahí de, de FM Alas, Martín, comunicador, periodista. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Radio Encuentro. Karina te saluda. Buen día, compa. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de estas cosas que nos pasan de este lado de la provincia, de este lado del territorio. Movilizado todo, ¿no, Martín? Contanos un poquito los detalles. Sí, la verdad que muy movilizada desde el domingo, domingo al mediodía.、Eh, salió la información, del、eh, se r v i c i o público que había un incendio en la zona de Cascada Escondida. Un lugar muy frecuentado por turistas, por la gente que viene de otros lugares, que queda como en, la, en el acceso a Machín Hogado, muy, muy cerquita de donde uno empieza a entrar al Machín.、Eh, hay como dos. dos Que se visitan mucho en m a c h i n Hogar, una es la Catarata del m a c h i n la otra es Cascada Escondida. En este lugar, en Cascada Escondida, que, que hace poquitos días justo había salido la noticia de que estaba casi seca la cascada, de que había muy poca agua en el lugar, bueno, en el camping de e s e lugar se inicia un un fuego、eh, que a nosotros, nos como FMALAS, nos、eh, resultó particularmente alarmante porque tenemos una una compañera de más de s s e e n t años a que vive en、eh, el. Ahí que e s v e c i n a d el lugar, y tenemos otros compañeros también muy cerca en el barrio Cementerio. Y bueno,、eh, el fuego empezó a avanzar eh, eh, rápidamente, había mucho material combustible, estaba muy seco por acá en estos días, y、mm, avanzó muy fuerte. De pronto se generó un segundo poco, mucho más abajo, más en la punta de, de la loma del medio y más y a como hacia el lado de Bolsón, ¿no? Como cruzando la loma del medio. Eso generó muchísima preocupación porque ese foco empezó a avanzar muy rápido en contra del viento y、eh, hacia directamente barrios de, del Bolsón, hacia el barrio Usina, hacia el barrio San José、eh, y empezando a comprometer también la, los barrios de la Loma del Medio. Así que bueno, ya el, el domingo tuvimos un día de, de, de muchísimo laburo de todas las instituciones que. Que combaten los incendios, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el SPLIR. Martín, Ay, lo perdimos. Martín, sí. ah, sí, te escuchamos. ¿Te sí, sí, sí, ahora sí. Sí,、ah, nos decías. La señal acá、sí. está, está un poco floja, o sea, e Estamos、bien. con muchas comunicaciones.、Ah, te estamos escuchando atentamente, sí. No, bueno, y participaron el domingo muchísimas instituciones、eh, abocadas al combate. Y también. A ver, a ver. Uy, te perdemos, Martín. A ver si mejora un poquito la señal. A ver. Decime, Cari, si me escuchas ahí Ahí, ahí te escucho perfecto. Vamos a ver si en el refugio del radal, con bajo,、uh. bajo un árbol, tenemos mejor señal. Bueno. Ahí, no, lo que les contaba、sí. es el domingo participó muchísima gente de, de diferentes instituciones de combate de incendios:、eh, la gente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la gente del SPLIF, fundamentalmente en terreno, y la gente de bomberos protegiendo las casas, porque bueno, el. Los focos del incendio se, se aproximaban a zonas densamente pobladas, a barrios más específicamente de, de la localidad del Bolsón. Y el barrio、eh, Usina es muy poblado allí, ¿no? Seguramente、sí. vecinos, vecinas estuvieron.、Eh, no sé si hubo evacuados, Martín. El barrio Usina es muy densamente poblado, el San José también.、Eh, y hubo, al final hubo solamente cinco familias que se evacuaron en el Polideportivo Municipal. Pero la mayor parte de los autoevacuados、eh, usaron sus redes、eh, familiares, ¿no?、Uh -huh. De contención que todos、claro. tenemos.、Uh -huh. eh, sí hubo como esto: muchísimo trabajo de un montón de vecines que se fueron acercando. El domingo, mucho trabajo en el usina para、eh, ayudar a desmalizar las casas que estaban más próximas a, a la loma, más próximas a la ladera donde estaba el fuego. Y también en el, en el sector del Río Azul. Porque el fuego también había avanzado hacia ese lado. Para、mm. quienes conocen la zona del camping Doña Rosa, que es donde se accede a los refugios, estaba muy comprometida. Y eso también fue el lugar donde más se laburó el día de ayer. La noche del domingo hubo muchísimo viento, muchísimo viento. Las llamas、eh, crecieron un montón y, y la parte de, de la loma del lado de atrás, hacia el río Azul,、eh, estuvo ocupada. Muy comprometida, y bueno, ahí ya hay, hay poblaciones más rurales, pero, pero también está bastante densamente poblado. Así que ayer el lunes el mayor laguro estuvo concentrado en combatir ahí, mientras en Epuyén se prendía otro foco, mientras en Lagopuelo se prendía otro foco. Ha sido muchísima alerta en toda la región. Martín,、eh, los medios están diciendo esto de la intencionalidad. ¿Qué se escucha por ahí? ¿Qué se sabe? ¿Cómo está todo eso? Y mira, el estado actual, te diría, es, hay una persona detenida.、Eh, esa persona han salido, es un joven de unos 30 años. Han salido todos sus familiares y vecines. Es una persona del barrio San José a aclarar que él estuvo ayudando en el combate del incendio en un primer momento ahí sobre la loma,、eh, muy enfrente de, de, de su propia casa.、Eh, que por eso、eh, estuvo en un momento con un bidón de nafta en la mano. Pero que incluso el relato que, que nos hacían ayer en la propia comisaría es que él había sido、eh, detenido en el hospital, porque en, en la loma del medio, ahí en la punta de la loma donde se estaba trabajando, había muchos desprendimientos de rocas y él se había golpeado con una de esas rocas que se habían desprendido, había ido al hospital y en el hospital había sido detenido. Lo que sabemos es que está detenido desde el día domingo. Eh, y que se está investigando esa situación, hubo un allanamiento también en la noche del domingo, pero esto,、eh, su familia, sus amigas、eh, están aclarando que, que no tiene nada que ver, que no sería la persona que estaba prendiendo fuego. Sí, hay muchos relatos de vecines de la zona y también de brigadistas y bomberos. El propio jefe de bomberos de la localidad del Bolsón, Janón Amor, dijo en los medios de comunicación el domingo que habían visto a una persona que avanzaba prendiendo fuego ahí en el sector en donde más avanzó el domingo, donde más comprometió al barrio usina. Y esto que te digo, cuando uno ve las fotos. De que los focos avanzaban en línea recta por la montaña contra el viento, ¿no? en vez de ir para el lado que el viento los empujaba, avanzaban en, en dirección al pueblo. Así que esas son como, bueno,、eh, las denuncias de los v e c i n e s lo que vemos cuando observamos el comportamiento del incendio y la realidad que tenemos con esta persona detenida, que según sus familiares y según sus, sus vínculos,、eh, sería un, una persona que no tuvo nada que ver con esta situación. O sea que lo, lo de la intención, o sea, sabemos que está sucediendo, ¿no? Ustedes,、eh, esto de, de los incendios intencionales, ¿este、eh, la realidad? O sea, ¿Se sabe si,、sí. si realmente、eh, hay intenciones de quemar todo? Lo que no se sabe, o es quién lo hace, es quién, claro,、eh, se sabe que sí. Quién, ¿Con qué intereses? Sabemos、claro. de los intereses forestales que históricamente. Han esquilmado el bosque y han generado este tipo de, de acciones para、eh, poder aprovechar la, la madera que, que, una vez quemada, eh, eh, ayer leí el informe del SPLIF por la mañana: 220 hectáreas de bosque nativo, mayormente citrés. Este bosque no se puede cortar a menos que justamente se haya prendido fuego. Y hoy por hoy, vos tenés en toda la comarca, están ofreciendo la madera del quemado del hoyo. Del gran incendio del 9 de marzo pasado, del 9 de marzo de hace dos años, ¿no? También tener en cuenta eso, que este incendio llega a muy poquitos días de cumplirse un aniversario de este tremendo incendio en donde más de 500 personas perdieron su vivienda aquí en la Comarca Andina, así que remueve muchísimas de esas cosas. Y cuando uno mira lo que pasa dos años después de todo el quemado ahí en la zona de la catarata, la corbata ahí en el hoyo, esa madera se está vendiendo hoy, ¿no? Y entonces ahí hay una punta para mirar. Me preguntas a mí, digo, ¿hay que estar completamente loco para arriesgar la vida de tanta gente en función de un interés、eh, económico? Sí, no sé si hay, hay otros un interés. Hay varios loquitos así, que no les importa nada por los intereses económicos. Sí, no, totalmente. Y de hecho, bueno, el otro incendio que te nombraba en Epuyén, en la zona del Pedregoso, que、eh, son. Es un lugar en donde se viene prendiendo reiteradamente hace semanas. Hablábamos con un compañero bombero del o y o que nos decía que、eh, la guardia de ceniza había sido impecable la última semana, no había chance de que se reactivara el foco. Y mientras acá en Bolsón se estaba combatiendo ese incendio, se prende de nuevo en el Callejón de Matus, de Matus en el Pedregoso, genera que buena parte de. La atención de los servicios de prevención de, de incendios del lado sur de la comarca andina, del lado c h u b u t e n s e de la comarca andina, se tengan que concentrar ahí, ¿no? Y así todo se quemó una ladera gigante el día de ayer en, en eso, en un día, porque las condiciones meteorológicas eran muy adversas ayer con muchísimo viento hasta que llegó la lluvia. La bendecida y bendita lluvia, ¿no? Por fin llegó. Apagó algo, ¿O quedaron focos ahí, Martín. Quedaron muchos focos. Hay, hubo gente laburando anoche. La verdad,、eh, hoy leía un, un informe que prepararon desde las brigadas autoconvocadas y la, la cuestión más de, del combate comunitario del incendio, más allá de las instituciones que están laburando en el lugar. Es impresionante el trabajo que ha desplegado el vecinaje autoorganizado.、Eh, ayer se quedaron laburando con muchos focos. Sabemos que la gente que labura en bomberos voluntarios y en, y en los servicios de prevención de incendios se retira del lugar al anochecer porque no tienen las condiciones para seguir trabajando, pero la gente voluntaria se queda haciendo las guardias y eso permitió a la noche、eh, contener varias situaciones complicadas y hoy、eh, hay muchísima gente laborando、eh, para. Para bueno, empezar a pagar esos pequeños foquitos que, por decirte, por ejemplo, en la zona del Río Azul no eran tan pequeños y, y ya estaban convocando de nuevo. Bueno,、eh, necesitamos que se acerque más gente,、eh, están circulando los,、eh, los números de CBU y alias para donaciones、uh -huh. de las brigadas、eh, autoconvocadas, la brigada forestal Mayino g a d o la brigada c o m a r c andina,、eh, son diferentes agrupaciones que se han ido generando desde. El gran incendio en la Cuesta del Ternero para, para poder、eh, ayudar desde la autoorganización a los servicios de, de prevención del fuego. Que vale decir también, y es importante seguir mencionándolo, Cari, están en condiciones súper precarias, l o s compañeros brigadistas.、Eh, cada vez que sale el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tiene que salir con sus banderas para sacarse fotos mientras están combatiendo los incendios, porque siguen siendo mal pagos su laburo. Siguen teniendo condiciones de cualquier trabajo. Un brigadista que hoy está combatiendo con las llamas en, en el rostro, con llamas de más de tres metros de altura a un metro de distancia,、eh, se jubila a los 65 años y no se reconoce su trabajo como trabajo insalubre.、Eh, así que también está bueno cuando estamos en, en sus manos reconocer eso, volver a instar al, al Estado que sea a cargo. De las condiciones de trabajo de, de nuestros brigadistas. Se ha trabajado muchísimo en estos últimos años desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Se han incorporado un montón de personas, en particular en la brigada de aquí de, de las golondrinas, pero se necesita ese reconocimiento para que, para que ellos puedan desplegar su tarea entregando todo lo que entregan y sabiendo que van a ser remunerados de esa manera, ¿no? Terrible. Bueno,、eh, estamos viendo, le contamos a las y los oyentes que estamos en el 31.1 en nuestro canal, estamos viendo las imágenes que realmente son、eh, muy tristes,、eh, porque bueno, sabemos lo lindo de, de, del bolsón,、eh, su paisaje, y está todo, todo lleno de humo, todo lleno de fuego, así que、eh, desolador. El, el, el paisaje que, que podemos aquí compartir con imágenes, Martín. Me imagino allí cómo se, se verá todo. Sí, la tristeza, la, la angustia que genera.、Eh, el miedo, viste, te decía, la mayor parte del relato te lo concentraba en relación、sí. con, con las casas, con los barrios, con los pobladores, pero también la angustia que genera ver el bosque quemarse. p e n s a r en ese, c i p r e sale hermoso que cuando vos salís de esa. A Bolsón por la ruta 40 Norte, tenés a tu, a tu derecha, detrás de la estación de servicio que está ahí en el acceso, en donde se está construyendo la terminal de o m n i b u s Ahí mirás y tenés un cipresal que te, que te ayuda a entrar. Ya e s t á viendo que estás、eh, entrando a esto que les gusta llamar paraíso mágico y natural,、sí. pero está、eh, tristemente envuelto en llamas, que son también símbolo de un montón de otras cosas que pasan en la comarca. Que tienen que ver con la desidia, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con, el, con lo que nos angustia tanto en lo que repercute en el bosque, en los árboles, en, en la belleza que nos rodea、eh, y que nos, que nos cobija, pero también en, en nuestros vecinos. ¿no? Mencionar, por ejemplo, esto del de,、eh, barrio Usina en el momento en que recibió el incendio no tenía, no tenía agua.、Eh, los vecinos no tenían agua para mojar las casas. Los barrios de la Loma del Medio, al día de hoy, después de muchísimos años de reclamo, no tienen red de agua. Son barrios que solamente te abastecen por reservorios de agua de lluvia.、Eh, o, o quien puede comprar el, el agua que le trae un camión para llenar uno o dos tanques en su casa. Pero no son barrios que tengan la capacidad de combatir un incendio, ¿no? que tengan la capacidad de mojar mínimamente el terreno, el techo de la casa para que no se prenda fuego. Eso también a nosotros nos genera muchísima angustia y es algo que, que reclamamos: que tiene que haber una solución para, para los barrios de la Loma del Medio.、Eh, el, el argumento del, del gobierno municipal siempre es que son,、eh, que son tomas, n o que son barrios populares, que son barrios、claro. irregulares. Vive gente ahí y, y el, el gobierno e l Estado tiene que hacerse cargo de, de las condiciones de vida de las personas que, que habitan en los barrios populares. n o Martín,、eh, bueno, te mandamos un abrazo. Nos preguntan por ahí los oyentes eh, eh, ¿cómo, cómo se puede ayudar desde acá, si, bueno, si, si están necesitando, ¿qué es, lo que, qué, qué es lo que se está pidiendo hoy por hoy.、Y、una manera de ayudar son las donaciones a las brigadas autogestivas. Pueden encontrar en redes sociales,、eh, arroba brigada andina, en Instagram.、Eh, pueden encontrar también la Brigada Forestal Machine en Instagram son algunas de las maneras de arrimarse. Pueden encontrar mucha información en las redes sociales del SPLIS y、uh -huh. el Servicio Nacional de Manejo del Fuego que aparece como Golon Mountain, como montaña en, en inglés, Golon Mountain en Instagram también. Y ahí se pueden ir arrimando y van a encontrar cómo se van compartiendo estas vías de. De aportes económicos, que es un poco lo que está viniendo muy bien para, te decía, toda esta gente que se autoorganiza, son más de mil v o l u n t a r i o s que hay en terreno,、eh, que están poniendo plata de sus bolsillos para comprar nafta, aceite, para reponer las cadenas de las motosierras, para laburar con el, con el bosque y con el incendio. Así que la mejor manera en que pueden、eh, sumar ahí su granito de arena es haciendo un pequeño aporte ahí a esos CBU, a esos a l i a s para ayudar a que entre todos logremos contener esta situación. Bien, Martín, te mandamos un abrazo a vos y a todo, todos allá, a todo el bolsón, que bueno,、eh, mucha gente de acá tiene mucho cariño, además hay mucha gente de acá、bueno. que tiene familias allá y, y realmente están preocupados. Bueno, se nos fue Martín Vallejo.、Periódico.